Buenas noticias. ¿Cuándo haya? Con Julia el espejo y 02 en este momento. Y aunque sea feriado, nosotras nos ponemos la 10. Mucho más hoy. <risa> Mucho más hoy para traerte la posta. Eh, bienvenida, Julia Rigueiro, a una nueva columna de Política Económica. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Bien por acá. Feliz día para todos. Feliz día para vos también. Quiero saber, amiga, futbolísticamente hablando, eh, <risa> si vos más. Ahora nos metemos de lleno en la, en la columna, nos acordamos todos de Manuel Belgrano y todo. Pero lo importante hoy es si vos ya tenés todo preparado para la noche: cábala, todo. todo. todo. Quiero todo, saber todo. Sí, la, la bandera, las camisetas, el lugar, la, el, el menú. ¿Qué eh, menú, no, menú? maneja? Necesito saber el menú. Eh, va a haber picadita Bárbaro, bárbaro ¿Vino sí. o birra? Eh, uy, no sé porque me toca el volante Entonces yo me parece que me voy a dedicar a la gaseosa Muy bien, muy bien Por lo menos al aire, muy bien muy bien. Porque si estás <risa> al volante no tenés que tomar alcohol eh, Bárbaro No, aparte las distancias son largas ¿Dónde lo vas a ver? En Banfield en, en la casa de amigues Bueno, me encanta ¿Un poco nerviosa ¿Estás? Yo tengo una sensación sí. medio de escaloneta, como si hubiera eh, vuelto el tiempo atrás. Total, como si fuera que recién terminó el Mundial y ya sí, ahora empieza la Copa América, al toque. Bueno, bien, nos merecemos, decime la verdad, nos merecemos un no. poco de alegría en un feriado, un par, digo, el inicio de esta Copa América, que tiene cosas positivas, yo creo que nos lo merecemos, la verdad. Yo creo que sí, yo también, y, y nos va a venir bien, lo vamos a disfrutar, sí. Bueno, me alegro, entonces. Vamos con esta misma onda, buena onda. Yo sé que la, lo que vos traes justamente en la columna de Política Económica no es la mejor, pero vamos a tratar de ponerle esta buena onda de feriado y de inicio de la Copa América y Argentina ¿Qué? escaloneta, y con esta buena energía vamos a darle comienzo a la columna. ¿Qué trajiste para hoy, Juli? Bárbaro, muy bien. Bueno, traje hoy un montón de números que eh, están en rojo, A contramano de eh, los dichos de Javier Milay que se empeña en falsear información y en todo el tiempo decirnos lo bien que está todo, la recuperación en marcha, la B de Nike, o la, no, la pipa de Nike, la recuperación en B y, y todo eso. Eh, y, y hablando un poquito de deporte también porque me dio una bronca solo para manifestarlo al aire, sí. eh, no sé si se enteraron que Macron lo invitó y que el tipo va a ir al... al la inauguración de los Juegos Olímpicos en París, él muy cara rota que no pone un peso para los atletas, las atletas que tienen que casi costear... No, que su les carrera dicen, no hay plata, no llega. hay plata, les dice, no hay plata, no hay plata. <risa> Pero él va a estar ahí sentado. <risa> Pero bueno, bueno, ¿por qué es lo que le importa <risa> es sentarse y hacerle unos arrumacos a Macron? Mm, le encanta andar de le viaje, que cada tanto nos, nos viene a visitar y, y nos dice cosas como la, la semana pasada, que dijo, miren qué bien que están dando los números, Y vos mirabas el cuadro y decías, che, pero está rojo. Está rojo, se no, supone que pero el o sea, rojo es, uno, se usa, dale. el rojo queda oh, bueno, mal. Una, una, una lectura muy rápida eh, y, y, e incluso eh, sin conocimiento de, de, de los variables y demás, te, te indica rápidamente que el rojo es malo, el verde es bueno, si vos estás hablando de indicadores económicos o de un semáforo. El rojo claro. parás. Total. Eh, y, bueno, y así es, en realidad los números no dan bien, se empeñan en, en, en decir que sí, veremos, el, el tiempo eh, nos dará la razón más tarde o más temprano um, a nosotros o a ellos. Ya, ya lo averiguaremos muy pronto. La cosa es que mmm, los precios, si bien la inflación se ha desacelerado, es decir, no aumenta al mismo ritmo que estaba aumentando a principio de año, a fin claro, de año claro. pasado y, y principio de este año, eso se desaceleró. Siguen aumentando, pero a un, a un ritmo más lento. Eh, aún así, las ventas, eh, tanto minoristas como mayoristas, bajaron y mucho. Bajaron en relación al. Eh, tenemos datos de abril eh, publicados por el INDEC, datos oficiales de este mismísimo gobierno. Uh -huh. Los datos de abril dicen que bajaron con respecto a marzo y también que bajaron mucho con respecto al año pasado. Pero mucho es un montón y abarca. Supermercados eh, comunes, supermercados los que nosotros lo llamamos el chino, claro. eh, supermercados mayoristas y pequeños comercios también. Eh, ¿Y por qué también esto es importante? Y vamos a ver un, un número que a, a mí particularmente me llamó la atención y me parece que indica cómo viene la mano. El promedio del ticket sí. de um, los supermercados comunes, los supermercados ir al Toledo, sí. promedio de ticket mil pesos. Bueno, esto es para o sea, ir a comprar una bolsita, comprar, un aceite, un paquete de arroz, digo, igual. cinco o seis cosas. Cinco o seis cosas, ese es el de los comercios supermercados comunes, supermercados mayoristas. O sea, sí. te hiciste el, el, un tiempo, fuiste, ocupaste una parte de tu día, tal vez en colectivo, volvés en colectivo, tal vez te tomaste un remis porque tenés que volver con carga, o por ahí tenés auto, fuiste el mayorista. Ticket promedio de mayorista, treinta mil pesos. Uh -huh. Bien. O sea, compraste dos bolsitas de Dos esas. pack, dos oh. packs de cosas. Eh, pocas cosas. Sí, sí, 30, claro. pesos el mayorista. Un pack de aceite y, una... y un pack de azúcar, ponele. Uh -huh. Y aún más, en tantos supermercados como en, en mayorista, y se ve más en mayorista, eh, casi la mitad de, de las compras la gente las hace con tarjeta de crédito. Eso es tremendo, digo. Que en el mayorista el promedio sea 30 mil pesos significa que, eh, primero, que es muy poco, es muy poco, y esto tiene que ver con que no debe haber, nadie tiene guita en el bolsillo, esto es real. Uh -huh. Eh, y que la gente tenga para mí no hay nada más cruel que tener que tarjetear la comida que te vas a comer a la noche en tu casa Totalmente. porque una y cosa y pagarla el mes que viene si es que estoy pagando acá lo qué rico que estaba una cosa es que vayas a comer afuera y lo tarjetees que para mí tam también es un bajón pero lo entiendo más lo entiendo más otra cosa es que vos tengas que tarjetear la comida, el aceite, el azúcar, la yerba que estás comprando para esta semana y lo tenés que pagar el mes que viene, me parece hasta un, una canallada, pero una canallada, también aparte, es imposible salir se... de ahí. Claro, que si tarjeteas la comida, ¿qué más podés tarjetear? Bueno, claro. algo de pilcha que te haga falta, que Todo. le haga falta a los pibes, pero no más que eso, o sea, no puedes tarjetear, o sea, no. ya está, no te queda tanto límite en la tarjeta para algo más, un bien no, de lo capital. Esencial, no, lo esencial. son bienes de uso corriente. Um, Y bueno, eso se nota ahí mucho, eh, lo, tanto los empresarios de supermercados como las empresas productoras y distribuidoras de alimentos y bebidas que se la pasan ganando plata eh, y, y aumentando su rentabilidad, están diciendo y manifestando que es muy notorio, llamativo y que incluso los sorprende porque son niveles bajísimos, históricos, eh, de, lo que, de lo poco que están vendiendo, eh, e incluso esto, bebidas y, y alimentos. Y que las promociones, el 3x2, el 50% en la segunda unidad eh, y, y demás este, ofertas y, y estrategias de marketing sí. este, son eh, eso estrategias justamente para tratar de vender un poquitito más, dado que eh, se han caído un 20% interanual en promedio, un 20% minorista, 30% mayorista, las ventas interanuales en relación al año pasado y es un montón. Es un montón. Y Yo dentro quería... de eso... Sí. Eh, perdón, un sí, detalle sí. más. Obviamente lo que más bajó es electrodomésticos. Ya está, obvio, si estás tarjeteando comida no te vas a comprar una licuadora. No te queda margen. Pero además, que, claro, eh, de los electrodomésticos y la comida preparada en los supers, que además es cara, eh, bueno, también lo que ya hemos dicho, la carne y los lácteos eh, encabezan dentro de los alimentos los rubros eh, que más han caído sus ventas. Yo te iba a contar, digo, acá en Mar del Plata... Eh, hay promotoras y promotores territoriales en es. distintos lugares y vienen uh -huh. trabajando en estos últimos dos meses eh, sobre un observatorio de precios, ¿viste? Uh -huh. eh, que tiene que ver con ir a los almacenes, ir a las familias y preguntarles cuánto estaban comprando al pri hace dos, tres uh -huh. meses atrás, cuánto compraron a los 15 días y... Es tremendo, porque en los barrios populares las familias son familias numerosas, no son familias de dos Exacto. o tres, mayoritariamente son familias con tres hijos o más. Eh, uh -huh. Y estas familias que por ahí tenían un consumo de carne, quizás, eh, de dos veces por semana, tres veces por semana, ahora con suerte están consumiendo una vez por semana carne. Y lo peor es que hay muchas familias que están dejando de comer algunas de las comidas. O dejan de comer a la noche, o dejan de comer al mediodía... ¿no? para priorizar que coman los pibes, por ejemplo. O dejan de comer, no sé, o la merienda la reemplazan solo con un mate y con eso tiran, digo, se ve mucho en la disminución de la cantidad de cosas. Si antes ¿De compraban cartas? cuatro eh, pues... cosas, ahora compran dos, tres, ¿no? Y bueno, si hay que, hay que pasarla, bueno, nosotros nos tomamos unos mates. Digo, es tremendo esto, es tremendo. Es terrible, y es te muy ven... injusto. Además clarísimo. de la crueldad de que esté planificado de que esto, claro. eh, yo no me como el verso de que Miley cree que está remontando porque él también ve los números y para eso estudió, y o, algo de esto sabe por más que sea un desquiciado eh, no puede no darse cuenta que, que la gente la está pasando así eh, tal vez nunca la vivió y, y Y nunca la va a vivir, pero no, no importa No hace falta haberla vivido para entenderla Para tratar de ponerte un poquito del lado del otro Mucho más si gobernás un país, ¿no? Totalmente Te debería interesar Sí, sí, yo creo eh, que la ve igual, ¿eh? Yo creo que la ve Sí, yo también, yo también No, no, no, no me como el verso no. de que no <risa> Tal cual eh, Y el en, en relación a algo que ellos esto, festejan también Y que trae falsedad por... Eh, por donde lo mires, es el superávit fiscal, ¿no? Siempre desde la campaña nos vendieron que el problema más grande que teníamos era el déficit y que había que dejar de emitir y, y tener superávit o terminar con el déficit, tener el déficit cero por lo menos. Se pasaron tres pueblos y ahora tenemos un superávit que supera ampliamente las metas del Fondo Monetario Internacional. con lo cual, primera pregunta, si no teníamos que tener déficit, llegar al déficit cero, tenemos superávit, además de todo, sobrecumplimos las metas del FMI, ¿no puedes tirar un poquito de plata para los que más necesitan recuperar alguna de las cosas, como subsidios a las personas discapacitadas para el transporte, como medicamentos oncológicos? Bueno, parece que no. no. no. Y todo se sigue, se sigue vislumbrando en, también datos oficiales que muestran que ese superávit eh, del mes de, en este caso, mayo, eh, asciende a 1.2 billones de pesos y que se explica nuevamente por el ajuste del gasto público y esta vez mayor diferencia de los meses anteriores por un aumento en la recaudación de un impuesto muy particular que es el impuesto a las ganancias a las ganancias recordemos de las empresas eh, porque el impuesto a las ganancias así llamado para la cuarta categoría para trabajadores y trabajadoras todavía no logran a, eh, su objetivo de, de volverlo a implementar ¿no? esto es el impuesto a las ganancias De empresas ¿Qué pasó? Si bien la actividad económica ha caído, la este, um, recesión se nota en, en toda la, la economía interna, bueno, en mayo se, vence, se venció, y, y por eso ahí está el, el resultado en dinero, eh, en, para AFIP las declaraciones juradas de las sociedades que cerraron su ejercicio en diciembre del 23. O sea, Molino-Río de la Plata cerró su ejercicio diciembre de 2023 Y ahora en mayo, este mes de mayo pasado, tuvo que pagar el impuesto a las ganancias al fisco argentino. ¿Qué pasó en diciembre? Hubo una mega de devaluación. Si Molinos Río de la Plata tenía activos en dólares, esos activos en dólares, con la devaluación al valor del peso, aumentaron y mucho. Entonces, esa recaudación eh, del impuesto a las ganancias también subió. ¿Qué otra cosa subió? Su recaudación respecto al año pasado, el impuesto país, por supuesto, y también las retenciones al, agrio, al agro, que comparándolas con el año pasado de la sequía, es muy mm, obvio, es, eso es como, eh, no voy a decir natural porque las cosas sociales no son naturales, pero era normal que sucediera este, este aumento. Claro, claro, al no ingresos, haber sequía era algo esperable. Es, es, claro. Mm. Eh, este aumento de los ingresos. Recién en, en este mes de, mas, de mayo compensó un poco todo el resto de las eh, caídas de la recaudación impositiva, que son la del IVA en casi un 20% menos que el año pasado. Esto es lo mismo que estábamos hablando recién, de que compramos menos cosas, de que las familias compran menos uh -huh. comida, bueno, ahí está. Por lo tanto, pagan, eh, se paga menos IVA. Aportes y contribuciones a la seguridad social, lo mismo. No, 11,6% menos, ¿qué pasa? Hay despidos, entonces son aportes patronales que las empresas dejan de hacer porque despiden gente. Débitos y créditos, son movimientos de, de, de, del sector bancario que han bajado en, en más de un 23%, y derechos de importación que también han bajado más de un 20%. ¿Qué pasa acá con, y voy a explicarlo re. Cortito, pero me parece que es importante. Sí, el gobierno sí. también celebra nuestra balanza, nuestra balanza comercial. Da bien, dice, da bien nuestra balanza comercial. Exportamos más de lo que importamos. Y sí, porque te comparás con el año pasado de la sequía. Estás exportando una cantidad que no es no la esperada teníamos. Y, y no es muchísimo tampoco, tal cual. No pero teníamos además, nada. Pero además, ¿por qué bajaron las importaciones? Porque nadie... Y en su sano juicio, que tenga una pyme, que tenga una empresa, va a importar ni un tornillo, porque total tiene que bajar la cantidad de producción, tiene que despedir trabajadores, no está vendiendo lo que tiene, ni a Sindar está trabajando eh, a, la, a la capacidad que podría. Entonces, por supuesto que van a bajar las importaciones. Las únicas importaciones que subieron son las de bienes de consumo en cantidad. Eh, chucherías, en su carita de Kellogg's, esas cosas. Sí, y termos Stanley Truchos. Dicen que hay eh, como un in ingreso masivo bueno. de la imitación de estos termos. Es lo único que, chucherías. es lo único que se trajo. Sí. Sí. Digo, me parece eh. todo muy eh, no orgánico, pero digo, esperable en el sentido, eh, digo que se nota se nota en la calle no como los num las compras están disminuyendo, como la gente tiene menos poder adquisitivo, como por ejemplo hoy vamos a ver la escaloneta y de las 20 personas a las que le pregunté, ¿cómo lo van a ver? ninguna me dijo que en van a ir claro, ninguna me claro. dijo, vamos a ir a comer a algún lado, vamos a ir a verlo al bar acá tenemos un bar que es súper conocido justamente uh -huh. porque es el encuentro eh, donde está la figura de mes y nadie lo va a ir uh -huh. a ver, y esto tiene que ver con algo que es meramente económico Digo, estamos a o 20 tal. Todo lo que se hace, se hace a la canasta En la casa de alguien En tu casa, pero el plan no es salir afuera Porque no hay guita para bancar un 20 Una salida afuera Aunque sea para ir a ver la escaloneta Digo, esto es sí. a quien sea Que le preguntes Y totalmente Y eso está, está a la vista eh, No es sostenible En el tiempo eh, Y el recorte Del gasto público que ya lo hemos lo hemos charlado muchas veces, se llevan una parte muy importante las obras públicas, otra parte muy importante las jubiladas y los jubilados, los subsidios, las universidades, las provincias. Bueno, haciendo toda esa cuenta y estando en la realidad que estamos eh, la, las ciudadanas y los ciudadanos, bueno, hoy la Argentina destina cinco veces más de plata a pagar los intereses de deuda externa que a las universidades. Diecisiete veces más cantidad de plata a la deuda externa que a las provincias, a sus propias provincias. Eh, este es la, el modelo, el proyecto, el, el, el, el anarcocapitalismo en el cual estamos metidos y metidas eh, y no, no, no tiene todavía de visos de recuperación, por lo menos en el, en el corto plazo, sino más bien un poco que lo contrario. El reporte del FMI, el último, además de eh, meterse con profundidad en eh, el ajuste, dónde, cómo y, y, y en qué proporciones hacerlo, además de meterse con indicaciones eh, muy exhaustivas en ese aspecto, eh, también dice que lo celebra, como bien, bien van bien, ahora mejoren un poquito la calidad. No le paguen la jubilación mínima a tanta gente, paguensela un, a unos menos. Por eso queremos sacar la moratoria, por eso quieren, no queremos nosotros claro ¿no? claro, claro sacar la, la moratoria. Eh, a través de una de una ley dándole además fuerza legal a algunas de estas de estas barbaridades eh, planificadas que, que que nos tienen así y y el mayor me parece la mayor preocupación de muchos y muchas de nosotros, es cuánto cuánto va a durar. sabes a qué me hace acordar? ¿Viste? ¿Te acordás del dibujito del tío Rico? no Porque sí. hay una lógica de acumulación, de dejar de dar, de dejar de repartir, de dejar de sí. tener gasto público. Y ahora decís, bueno, pero tenés un superávit. Lo conseguiste, lo lograste. Tal superamos cual. estos números. ¿Por qué no se reparte? Porque no me interesa repartirlo. Lo único que no quiero es seguir acumulando, cual. seguir acumulando, seguir acumulando en las arcas. Eh. Eh, es más digo, con una lógica muy ambiciosa tener, sí podríamos tener déficit de vuelta en junio que aún así llegaríamos a cumplir las metas del fondo sí pero no se va a arriesgar no lo va a hacer no, no se va a exponer pero no. que nos no, obviamente que el pueblo en un invierno, en un invierno muy crudo, donde por ejemplo el gas, la luz aumentó más del 200%, 800% sí. en algunos casos. Es y tremendo. falta todavía sí, una parte de eso. Bueno, o sea, podría habilitar y, ¿no? estas arcas eh, y hacer como un subsidio un poco más ajustado en algunos sectores. Bueno, no le interesa, no hay una planificación de política pública destinada a por lo menos eh, emparchar algunas de esas medidas. No, no. y su marco teórico eh, de, de gobierno, de, de, de proyecto y modelo económico, eh, estipula que eh, el sector productivo no, no, no merece esa atención, ese fomento, esa eh, eh, elaboración de políticas públicas por parte de, del gobierno. La diferencia con un, con un modelo que podemos llamar neokeynesiano, moderno, contemporáneo, es que... Si sí se piensa que el déficit es una herramienta, en tanto en cuanto reactive la economía interna y en tanto en cuanto eso haga que crezca eh, una, una economía y que pueda mejorar el, el equilibrio entre el, lo que aportamos al PBI, los trabajadores y las trabajadoras, y lo que aportan eh, los dueños del, del capital. Eh, son diferencias gruesas que perdimos en las urnas. Habrá que ver cómo, cómo logramos volver a ganarlas. Sí, per se perdió en las urnas, eso quedó clarísimo y hay una suerte hasta de revancha, ¿no? Porque la respuesta revancha, frente exacto. la respuesta fue frente a cualquier eh, discurso que se tenga, ¿no? Eh, cuando se dice que este gobierno es empobrecedor, que si no son demasiadas estas sí. políticas, la respuesta es bueno, la gente lo votó. Así que yo le hago caso a la gente, ¿no? Medio revanchista también esta respuesta que se toman de esto. Y la verdad es que le importa muy poco las consecuencias que tienen estas revanchas. Porque está bien, a partir de ahora, junio, después de la vacación de invierno, tenemos que seguir pagándole al, Mon al Fondo Monetario Internacional. Se viene un 2025 con un desembolso importantísimo. Oh. y yo no quiero ni pensar en los aumentos que se van a venir de cara al segundo semestre. Sí. Eh, digo, y podría haber hasta una mirada, no sé, pienso yo, empática, misericordiosa, no sé, eh, <risa> no digo, desde lo humano estoy pensando. Bueno, tampoco está, porque la respuesta es revanchista, es, bueno, me votaron para esto, así que banquénsela. Sí, y es triste también escuchar a algunos compatriotas que dicen, sí, sí, estoy mal, estoy peor, pero, pero hay que bancarlo, lo banco. Es... Total. Esos, momen esos momentos son muy crudos también, como eso. Eh, porque nosotros sí, tenemos esa humanidad de pensar en, en el otro, en la claro. otra. Claro, totalmente. Eh, bueno, mucha data para hoy, la verdad que números sí. en rojo. No esperábamos números de otra manera, la verdad. digo Tampoco <risas> es que yo me estaba ilusionando. Eh, pero bueno, ¿cómo nos vemos para...? ¿Tenés alguna previsión desde lo personal? Eh? Nada muy teórico de acá en el segundo, segundo semestre, porque... Se termina junio y yo tengo entendido que hay pagos que vienen más adelante, digo, vamos a estar. Ah, yo pensé que me, me estabas preguntando por la Copa de América. Sí, algo mejor, así, mejor. No, bueno, no, veo campeón. No, no, tenés razón, tenés razón. <risas> ¿Sabes qué? Eh, no me desbola. ignórame por completo, ignorame por completo. Eh, mejor vamos a pensar en la Copa, en la Copa América. Pará, yo tiré un dato y hablando de la Copa América, el resto lo vemos la semana que viene, Juli, eh, la verdad. Copa América, para ocho árbitras femeninas, está bien, son Eso, un montón, son 101 árbitros, 101 árbitros en total, ocho van a ser mujeres, nos gustaría más. Pero sí. es la primera vez. Pero ah, es la no, primera vez, más, las, claro que sí, hay que celebrarlo con todo, hay que alentarlo con todo, porque también se les van a poner difícil, ¿eh? Sí. Sí, ya me lo, ya, ya lo creo, pero de una, es una gran noticia, vamos sí. despacito, pero a paso firme avanzando en el mundo, en uno más de los, de los mundos masculinizados. Juli, te queremos un montón, te mandamos un beso muy grande, disfruta este fin de semana largo, pasen la linda hoy y nada, a hacer un poco de fingir demencia en este fin de semana. Gracias, lo mismo, lo mismo para ustedes, y nos mando un abrazo enorme. Ahí pasaba la mismísima Julia Rigueiro en una nueva columna de Política Económica, Economía con P de Política, trayendo un poco la data, los números. Semestre gris, el primero del año, bueno, se va a venir un segundo semestre. Yo no quiero decir que soy pesimista, gente, no quiero decirlo. Pero hay pagos del Fondo Monetario Internacional que en el primer semestre no se tenían que hacer, que se tenían que hacer a partir de junio, junio en adelante y cara al 2025. A mí me preocupan un montón, me preocupan un montón. Así que bueno, política económica, hay que estar al, eh, al día, hay que estar atentos, hay que mirar críticamente las noticias, escucharlas y poder tener una lectura correcta ¿no? de lo que está sucediendo y, la verdad, un poco de empatía, gente, por favor. Vamos a escuchar un poco más de música. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Taichu, Gabbana, Tanda, y volvemos. No nos vieron entrar, luego la seba, antes que salvar el sol. No vinimos a si conmigo te vas Nos enredamos en la sábana Salimos de noche, perfumes de cabana Entramos a la tica, miran parte de Y yo quiero un rich boy que me lleve a Panamá Vamos pa' la cama y nos enredamos en la sábana Salimos de noche, perfumes She Le damos en de Para última tanda, ya casi termina, no te vayas. ¿Estás para un minardo? Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. ATMAR Mar del Plata Siempre cuidando los derechos La dignidad de los trabajadores estatales Y acompañando día a día A sus afiliados y a la clase obrera En cada una de sus luchas Nuestro, Nuestro trabajo son tus derechos, derechos. Contactanos en atmdp.org.ar En 20 de septiembre 1342 De lunes a viernes de 8 a 15 Asociación Trabajadores del Estado Mar del Plata Nuestro trabajo, son tus derechos. Stigas, sindicato de trabajadores de la industria de gas natural, derivados y afines de Mar del Plata y Zona. Stigas, crece. Llámanos al 223-472-5623. Encontrarnos en Rawson4844. Seguinos en Instagram. stigas-mdp. Ezequiel Serra, secretario general. Las trabajadoras y trabajadores metalúrgicos tienen a la WOM. Unión Obrera Metalúrgica de Mar del Plata, Roca 3551, 2236-361518, UOM Mar del Plata. Defendemos los intereses de las y los trabajadores metalúrgicos de la ciudad y la región. ADUM, Agremiación Docente Universitaria Marplatense, defendiendo el salario y las condiciones de trabajo de las y los docentes universitarios marplatenses. ADUM. Más de 30 años de luchas y aportes a la construcción de una universidad inclusiva y socialmente comprometida. Encontranos en Guido 3256. Llámanos al 475-2001 o seguinos en Facebook a ADUM, Agremiación Docente Universitaria Marplatense. Radio Comunitaria de la Azotea 88.7 Estamos donde tenemos que estar. Tengo miedo.